para la tierra mojada mataron a Lucia Blas que es por una mujer que amaba <risa> a las de la noche está llegaron no nanza amigos ay, ay, ay, ay. para Rey mundo Burgo, su nombre, todo mundo le temía sería por su mala fama que todos le conocían. Diez años que estuvo preso, dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio, luego lo detectaron Los males que iban pasando, todos se los agarraron billetes en sus manos la llevaba. La verdad no se ha sabido la. Cosa es